Compañero y amigo Julio El Caño Gacia, hoy con una sorpresa y un invitado especial. ¿Cómo le va, Julio? Buen día, compañeros. Buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien, bien. Todo muy bien. Y contento bueno. de tener, de tener como vos decís, una, una sorpresa a un compañero y un, un referente de esta lucha para, para hacerle algunas, algunas preguntitas. Pero si me uh -huh. permiten y, y se los presento. Excelente. Compañero... Eh, es un militante canábico de larga data. Eh, es eh, un columnista de la revista Hays, famosa revista del Medio Canábico. También es un, es un polifacético, es el creador del alfa beta canate, que es un, un test cromatográfico para la determinación de cannabinoides. Este también es fundador de la de la Copa Cata Cultivadores Canábicos, eh, desde el año 2011 en Buenos Aires y además miembro de Frente de Agrupaciones Bonaerenses Canádicas que ha impulsado ordenanzas y decretos reglamentarios vigentes en San Martín, provincia de Buenos Aires, en el municipio de San Martín, en el municipio de Tigre, y también es un catedrático de la Universidad de Avellaneda en carrera medicinal, es el compañero Pablo alias Doli, Pablo Doli Alfi, este para Tenemos unos aplausos para tirarle después de este currículum, me entero que acaba de tirar Julio García de Pablo Doli Alfi No, no es para ahí tanto, va, no para Pablo. tanto. Buen día, chicos, ¿cómo andan? Ahí ¿Cómo le va, yeah. Pablo? Un gusto. Lautaro Valentina, desde lugares distintos, desde lugares remotos, haciendo radio por Zoom y también con nuestro compañero Julio García ¿Cómo estás, Pablo? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. este Un saludo ahí a, a toda la mesa. Un saludo también a todos los los que nos escuchan. Y bueno, Julio, muchas gracias de nuevo por, por bueno, estar acá, por considerarme para para una charlita. Bien. ¿Por qué lo trajiste, Julio? Y mirá, este Pablo es un, es un histórico que siempre ha estado a la vanguardia, ha sido un faro para, para los que estamos un poco lejos, o no, no tan cerca de las, de las grandes luchas y de las cocinas de las luchas, pero además es el presidente de la Fundación Buenas Raíces que viene peleando este por distintas formas de acceso al cannabis y, y bueno, él está en la cocina ya y tenemos que, que sacarle un poco de jugo. Bien. Teníamos intenciones de, de comenzar esta charla, esta entrevista eh, con Pablo, hablando un poquito de la ley 27.350. Aquí en la provincia de La Pampa todavía no adherimos a esa normativa y queríamos saber qué alternativas tenemos para acogernos a esos derechos. Estamos hablando del de autocultivo con fines medicinales y del de reprocan. Eh, Pablo... ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué alternativa nos queda a nosotros que todavía no adherimos a esa ley? Efectivamente, en principio hay que entender que antes de esa ley, la ley que nos reprime, digamos, con reclusión de prisión para quienes cultivamos, quienes hacemos eh, la autosustentabilidad este medicinal, eh, en definitiva lo que marca esa ley es que aquellos que no tengan una autorización pertinente o quienes no tuvieran un fin legítimo para cultivar, son quienes entrarían en ese marco penal de reclusión de prisión de entre 4 a 15 años. Una locura uh -huh. que está asemejada a, a quien asesina a un niño, por ejemplo, uh -huh. para ser así de drásticos. Pero básicamente cuando entendemos que una ley penal nos dice que para no ser encarcelados tenemos que tener una autorización o un fin legítimo, indudablemente te dice lo primero que cualquiera le vendría a la mente es quién me brinda esa autorización o de qué forma, quién, cuál sería un fin legítimo para cultivar este esta autorización de alguna forma es lo que marcó este marco de la 27350 que establece ese reprocan, ese registro de usuarios y usuarias, pero con este algunos elementos este muy muy nefastos, digamos, porque entran en la inconstitucionalidad de por ejemplo la privacidad De, de, de la cual todos tenemos derecho constitucional Por la constitución nacional Que es la, la ley madre que nos gobierna En definitiva, el de RPROCAN tiene muchos grises Que a la comunidad canábica todavía no, no le cierra de alguna forma hay, hay, hay elementos, yo te digo, desde inconstitucionales Hasta de formas prácticas en cuanto al cultivo Que no son acordes a, a la condición que muchos cultivamos Por poner un ejemplo... Eh, no está establecido el cultivo exterior, si bien después sacaron una solicitada que quisieron decir que era un cultivo controlado lo que pretendían, la realidad es que la ley cruda dice cultivo exterior no permitido, entonces uh -huh. hay un montón de, de, de gente que queda afuera no solo del marco necesario de tener que eh, inscribirse en este registro inscribir el médico, eh, vincular una historia clínica con la otra digo, una burocracia que hoy en día ya está generando eh, abusos de parte del sistema de salud en cuanto a lo que cuesta una consulta o una simple receta, y también hay una cuestión burocrática que muchos no están dispuestos tampoco a, a realizar. Bien, Entonces, voy, eh, Pablo, eh... Sí. Sí. Eh, esto, lo, esto lo pego con situaciones que hemos visto en el último tiempo tras la sanción de esta ley, allanamientos y secuestros de plantas a usuarios que están registrados efectivamente en el Reprocan, pero que sin embargo son perseguidos por las fuerzas de seguridad. Efectivamente, efectivamente. Y ahí es un poco lo que refuerza la idea que yo te comento, de que en definitiva el Reprocan está la... tiene tantos puntos eh, mal, mal dispuestos que la propia justicia, un fiscal, un juez, no tiene los medios administrativos para darse cuenta, para corroborar que uno esté dentro del Reprocan o no. Entonces, mal te podrían eh, tener ese marco de seguridad legal en frente a un allanamiento o alguna pesquisa si es la propia, el propio personal jurídico no tiene los medios para corroborarlo, salvo que después de un allanamiento o de alguna actuación judicial uno demuestre ese fin jurídico, ese fin legítimo que yo les explicaba al principio. El uh -huh. Reprocan lo que viene a hacer es darte esa autorización lo que nosotros estamos haciendo como buenas raíces como opción para todos aquellos que quedan fuera de ese marco regulatorio es casualmente afrontar ese fin legítimo. Y nosotros tenemos la historia de bueno, el fallo Arribola o anterior el fallo Basterrica, que son eh, elementos jurídicos que sentaron jurisprudencia en cuanto al, al fin legítimo. Ellos en esos casos lo que aducían es que Bajo el artículo 19 de la Constitución, de nuevo la Constitución, nuestra ley madre, indica que si vos no afectas a un tercero, estás excepto, exceptuado de cualquier ley penal y solo a los ojos de Dios. O sea, si lo dice, en definitiva, si vos estás en tu casa, dentro de tu intimidad, y no afectas a un tercero, no hay ninguna ley penal que pueda eh, afectarte, digamos. Entonces, por eso siempre el movimiento canábico se hizo tan fuerte en la concepción del autocultivo. Porque el autocultivo representa esa autosustentabilidad de forma privada en el marco de tu hogar. ¿Se entiende? Uh -huh. Pero lo que vino a ser tan revolucionaria hasta la ley 27.350, parte del, del anexo ese de, del Reprocán, que yo casi lo dejé de lado para entender realmente la concepción de la ley, es que vino a decirte el Estado Nacional que cualquier fin médico es un fin legítimo. Cualquier cultivo medicinal... ...que esté avalado con una receta y una historia clínica... ...de ese círculo virtuoso que uno tiene con el cannabis... ...ya considera el Estado Nacional un fin legítimo. Entonces, para los que quieren autorización... ...y quieren comprar el Bupidiol o alguna marca este comercial del cannabis... ...lo tienen que hacer. Pero todo el resto de la comunidad que nosotros establecemos... ...ese fin legítimo, tanto sea medicinal como moral, por así decirte, dentro del marco de nuestra intimidad, estamos amparados por ley, de la misma forma. Y yo, hablando un poco con Julio, y de paso quiero hacer como una especie de presentación ante la sociedad, hablando con Julio y atendiendo al, al, a la concepción de lo que generó el, el convenio de Cambridge allá en el 2012, o el de Tulum, ahora en el 2019, que establecieron que los animales, nuestras nuestras mascotas de compañía, deberían tener el mismo rango jurídico de persona no humana, pero en definitiva con los alcances de la misma ley. Miren qué revolucionario lo que les cuento, pero cualquiera que tiene un animal doméstico o un animal de compañía o de trabajo, sabe de la conciencia de ese animal, sabe de la necesidad de la salud para ese animal. Y acá estamos hablando de salud. Ni más ni menos, a través de un tratamiento fitoterapéutico. Entonces, de nuevo, para cerrar un poco la idea, y no hablo más, este buenas raíces, y con Julio estamos atendiendo a esas personas que tienen alguna patología médica, o bien algún animal de compañía que tenga una patología médica, con solo tener una receta, una prescripción médica de un profesional de la salud. Y esa historia clínica, con un consentimiento informado, que es un documento que se usa mucho en medicina, que básicamente te dice lo esperable y lo esperable no. estamos lo en en esa regulación. Ahí, Ahí uh -huh. está. Eh Pablo, eh, te pregunto, eh, ya que estamos hablando en de las cuestiones médicas, para poder este recetar, como decías, tiene que ser un médico que esté inscripto también en el Reprocan, hay pocos, y también lo mencionaste en un principio, eh, suelen hasta tal vez abusarse del precio de las consultas, están realmente caras, eh, ¿qué es lo que permite que esto suceda así? Sí, lamentablemente la burocracia que generó, El ReproCAN permite ese tipo de abusos. Pero quiero que toda la gente que nos escucha tenga un concepto muy claro. La ley no habla de profesionales de la salud, ni en principio, que tengan algún tipo de máster en endocannabinología, y tampoco te les pide a esos médicos que estén inscritos en el ReproCAN. Básicamente, cualquier profesional de la salud que tenga una matrícula estable puede hacer una prescripción adecuada de cannabis lo que no podrían en principio hacer es vincular esa ese paciente en el replocan para que pueda tener esa autorización pertinente pero a nivel fin legítimo lo pueden hacer, la única precaución que yo les digo para todos los profesionales de la salud que por cierto temor en hacerlo, es que nosotros nos basamos en eh, el, el, el círculo virtuoso que el paciente ya establece O sea, el paciente es el que viene diciéndote, yo tomo un aceite de dilución tanto, cada, tres, cada ocho horas, tantas gotas. O viene alguien y dice, yo vaporizo eh, tres gramos o dos gramos de, de cannabis durante el día. Ya ese fin, círculo virtuoso medicinal canábico, ya lo establece el propio eh, paciente. Y por esa autoridad hipocrática que tienen los médicos con su paciente, tienen el deber de, de decir acepto el tratamiento que ya me indica que le hace bien, y yo lo sigo clínicamente. Lo único que tienen que hacer esos médicos es, en la prescripción, aducir la continuidad del tratamiento establecido. pero Ni siquiera son ellos los que tienen que dosificar o que entender el sistema endocannabinoide. ¿Me claro. explico? Sí, ocurre esto que se mezcla, con el, se, se mezcla con el modelo médico hegemónico, si se quiere, con el lugar de superioridad que tienen eh, los médicos ante eh, los pacientes. Y digo, también aquí hay una cuestión, digo los medicamentos, la medicina, los remedios, como los decimos popularmente, eh, son regulados por la ANMAT. Y digo, hay una seguridad de que lo que se está suministrando es le va a hacer bien a la persona, pongámosle de esa manera. Digo, también como que se rompe esa relación, eh, ¿no? O, o se rompe eh, eh, eh, esa tradición entre el medicamento, la medicina, el médico y el paciente. Sí, efectivamente. La verdad que tengo muy buena relación con los, con los profesionales de la salud, pero hay uh -huh. que entender que por su posición, digamos, cognitiva de, de estar trabajando con la salud, de haberse ser dueños de la vida, tienen como ese estatus... De, de entendimiento de la medicina, que por ahí cuando uno viene desde afuera y te indica un fitotratamiento canábico, que en definitiva ya te, ya el entendimiento de la terapia te dice que el propio paciente es el que va a dosificarse según los beneficios o no. Es algo uh -huh. muy loco porque en definitiva los médicos, los profesionales, tampoco vieron el sistema endocannabinoide en su carrera. Es algo que claro. eh, se, se entendió hace 15, 20 años, se descubrió y todavía no, eh, creo que ven el sistema endocannabinoide como un anexo del sistema biológico, un, un, una materia cuando debería ser casi toda una carrera. Estamos sentando las bases de la medicina futura, ya no vamos a hablar de patologías occidentales médicas, vamos a hablar de desregulación del sistema endógeno can canábico. ¿Me explico? No sé si es un poco complejo o no tanto. En definitiva sí, sí, ya sí. sabemos que la mayoría de las patologías médicas que hoy tenemos... ...son por déficit en ese sistema endocannabinoide endógeno. Uh -huh, y tenemos sí. una herramienta más fabulosa como es el cannabis... ...que viene a regular todo ese sistema desregulado. Entonces ya no estamos hablando... ...me duele la cabeza y le ponemos, no sé, un nombre occidental a esa patología. Estamos hablando de que hay un sistema desregulado canábico que uno tiene que encontrar esas llavecitas que encuadren con esa con ese eh, marco patológico, digamos. Estamos hablando con Pablo Doli Alfi, él es militante canábico, fundador de la Catacopa de Cultivadores Canábicos en el año 2011 y el invitado que trajo hoy nuestro compañero Julio El Caño Gacia, al que todavía no les hemos dado protagonista. ¿Estás ahí eh, Julio? Estoy escuchando, muy atento. Escuchando, bueno, eh, momento a... de, de tus preguntas también, Julio. No nos estamos viendo, pero eh, sabemos que estás ahí con, con tus inquietudes. Sí, a ver, podría ser, eh, y siempre dándole una mirada eh, eh, transversal y hasta política también. Podemos decir que a, a la Ministra de Salud se le ha pedido salud en cuanto al cannabis. La Ministra ha, ha respondido en ese sentido que el sistema productivo también económico ha tenido su respuesta a través del Ministerio de la Producción y en cuanto a derechos, me quedaría preguntar a quién tendríamos que acudir. Sería en este caso el Ministerio de Justicia. Pablo, ¿cómo se destraba todo esto para que no siga siendo una calecita? Estamos trabajando en un montón de registros, está activando gente, generando expectativas, ilusiones y después por un... Por un por un perro que olfateó una flor, este, por una botoneada telefónica, por lo que sea, este entramos en la calecita de huelta. ¿Cómo puede ser que esto no siga siendo una calecita? Sería la pregunta. Eh, bueno, la verdad que eh, hace poco, hace muy poco, eh, se presentó, digamos, oficialmente un nuevo proyecto de producción de cannabis medicinal de industrial. Y allí, más allá del proyecto en sí, que tiene buenas, buenas formas, digamos, de producción, porque... Eh, se, se presta un poco para que las medianas y pequeñas empresas, así como las cooperativas locales, eh, sean unos actores bastante fuertes en la producción y distribución, pero más allá de eso, eh, en, en esa reunión, en esa presentación, este, dos gobernadores, o ex, uno es ex gobernador este, provincial, se, eh, ya aducieron a la necesidad de la modificación penal del artículo 5 de la ley 23.737, esta que yo les decía, que nos reprime con conclusión perpetua básicamente con hacer una, una modificación de, ser, de ese artículo, diciendo que a los fines de esa ley, el cannabis no es considerado un estupefaciente, ya eh, liberaría el marco de regulación del uso adulto y responsable para simplemente quedarse en la cuestión, en principio, ...penal de lo que sería la venta de, de cannabis por fuera de la legalidad pero que ya no entraría tampoco dentro del marco penal, sino que en esa ley de producción entraría como básicamente un problema de comercial, le quitarían la licencia de producción, le quitarían, eh, eh, y bueno, bueno, se verá si después penalmente es plausible, pero digo, ya eh, saldríamos de la ley penal para meternos en una ley comercial y en eh, realmente acercarme en el artículo 19 de la Constitución, y liberando el uso adulto y responsable eh, para para todos los usuarios y usuarias. Estamos compartiendo la columna canábica de nuestro compañero Julio El Caño Gacia, hoy con un invitado especial, Pablo Dolly alfi Muchachos, si quedó algo más, lo compartimos, y si no, les agradecemos por estos minutos. En esta jornada de viernes nos quedan apenas 12 minutos para terminar el programa, y fue un gusto haber compartido este espacio con ustedes. El eh, eh, gusto es muchas gracias. Eh, se van a ver en el futuro estos nichos casi revolucionarios de información como los que generaron los derechos de las personas, así que yo les agradezco muchísimo a Julio y a ustedes en la radio para brindarme este, la posibilidad de, de decir eh, nuestra verdad, digamos. Gracias, Pablo. Chau, Julio. Te saludamos también a vos. Nos reencontramos el bueno. próximo viernes.